a la conclusión que nosotros este del, por el tema este, que va a haber un, un documento que está bien unificado todos todos los pensamientos en cada en cada provincia entonces yo creo que va a haber es bueno eh, para el 13 están viendo va a haber un, una medida de fuerza y si después casi fin de año yo creo que va a haber antes fin de año Este, hacer una este, una marca nacionales ¿sí? bueno, es el porque sabemos que, que en cada provincia este, son casi todo lo mismo que saco solo las necesidades de, de ese congreso ¿sí? que otros participaron ¿Sí? ¿Cuál es, Víctor, la realidad actualmente eh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 totalmente no hay producción y cuando nosotros planteamos el gobierno entonces que nos tarda casi fin de año te da lo que usted está, o sea lo que estamos teniendoiendo entonces este, como los campesinados no quiere ser este, estar en la chacra y siempre quiere que, que se continúa ahora ahora lo que tenemos tenemos muy poco Algunos están sembrando mandioca o azata, pero este, eh, es para sostener la familia y para venta no tenemos, porque no hay precio todo lo que vos a por ejemplo zapalio, si voy a no tener precio, pero esa es la realidad que sucede, estamos está en el saco digamos.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 Eh, eh, yo creo que este desde la, el gobierno de macri digamos sí. bueno ese es todo eh, lo que estamos viviendo y acá en las comunidades bueno. por ejemplo nosotros como dirigentes indígenas este nos persigue la justicia no ha matados tema se llama agua las necesidades grandes acá en elarcoco porque no tenemos agua en las comunidades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 hay muchos casos, eso, ¿sí? hay 5000 casos de dengue, digamos, lo que han sufrido esto esto todavía pudimos ahí. ¿sí? entonces este todo esto eh ¿sí? totalmente están ocultando, digamos. ¿sí? Parece que estamos bien, estamos muy mal, ¿sí? como, como dicen. ¿sí? bueno, este es el Hola. Sí, un, un agradecimiento decíamos a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 No es pues como es, tampoco es así Contradices, pero no es capaz Si miras tus pies, precisas verdad refugio en una mirada Cuando el volcán está llenando la fundida ha llegado las que no valga salvarte solo pero te vas camino del sol la chacarera serás pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos recuerdo de un tiempo ido cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. en un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso el destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera campo mi casa se ha vuelto fiesta serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llega la gente del campo traerá noticias del monte si llovió perlas azules y el santo vela sus nombres Sabedores siderales del tiempo y la vida misma, cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista, el destello luminoso del alma me cosquillea.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 Entre los dos, así que bueno, pero salió Y salió lindo, parece, ¿no? Parece que salió lindo, sí este, Además tuvimos, bueno, tuvimos varios entrevistados Tuvimos la visita de Pompom Pom, El perro del vecino Tuvimos eh, tuvimos bastante Bastante movimiento en el Fernando Creo que todos están opinando en este momento Que se nos abre una puerta para un magazine Con el Nivel de comentarios que... Es.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 Pero aparte, igual yo no me quejo tanto porque voy, imagínate que tomamos té. ¿Qué qué miras, Vicky? Dentro no de todo este eh, tomamos tecito, eh, estábamos calentitos, está la estufa acá, mentira, o sea, la quería pintar mujer, linda. <risa> y y además, aparte, va a saber que es... lo cual contribuye a nuestra falta de movilidad, porque Siri y Vicky están con dos camperones que parecen los muñequitos de Michellin y no pueden llegar <risa> ni siquiera a acomodar el micrófono con las manos.